Ecos del pasado. Podemos decir que son algo así como los viajes del alma, pero más exactamente son viajes astrales. Y vamos a hablar de un caso concreto, y lo vamos a hacer aquí en Ecos en del pasado, como siempre, con la presidenta Prisma Publicaciones, con Laura Falcolara. Laura, muy buenas, ¿qué tal? Buenas noches, Bruno. Decía yo, viajes del alma, es, que es una denominación que se me ocurre, pero es algo mucho más rico. Eh, el viaje astral eh, se viaja con una parte no física eh, del cuerpo, pero en una parte que existe. Bueno, la teoría es que lo que hacemos en un viaje astral es desdoblar precisamente eso, el alma, y somos y bueno, y bueno se supone que hay momentos, eh, igual que cuando se muere, ¿no? que uno de forma consciente o inconsciente es capaz ...de hacer que esa parte de, esa parte invisible e intangible que es el alma... ...salga del cuerpo y por tanto pueda desplazarse... ...incluso viajar eh, a otros lugares... Eh, ...siempre y cuando, como dice la leyenda... ...al menos no se rompa lo que llamamos el cordón de plata... ...que es el que cordón que, es que une. Ese, ...lo que nos une con el cuerpo físico, ¿no? Efectivamente, uh -huh. eh, lo que se supone que ocurre es... ...ese cordón de plata se rompe y puede incluso romperse... ...porque alguien se ha despertado súbitamente durante un viaje astral pues se supone que es que se desconectaría el alma definitivamente del cuerpo y se produciría la muerte física. Alguno puede decir, bueno, lo que eh, ocurre, las experiencias son reales, eh, pero se ve la realidad, eh, bueno, este caso que vamos a comentar, la persona que lo vivió, la persona que eh, dijo tener esos en viajes hasta la res, hablamos del año 1968, en ese año comenzaron las investigaciones, esta persona vio y supo y tuvo una serie de informaciones sobre algo que estaba en el mundo físico. La señora Z. Efectivamente. Eh, le denomina la, señorita, la señora Z precisamente por no decir su nombre real. Eh, el experimento tuvo lugar en 1968 y es que el científico Charles Stark, que era uno de las cabezas visibles del proyecto de visión remota de la CIA, conoció a esta mujer que decía tener la capacidad de realizar viajes astrales durante el sueño. El psicólogo, antes de entrevistarse con ella, le pidió eh, que durante varias noches, en un trozo de papel, escribiese números al azar y que sin verlos los dejase sobre la mesita de noche, que si durante el viaje astral era capaz de ver esos números, que los escribiera y que luego dijera qué porcentaje de aciertos había tenido durante un periodo, por ejemplo una semana. La señora al cabo de unos días escribió diciendo que su índice de aciertos sea 7 de 7, a lo cual como podemos imaginar pues el científico se quedó bastante boquiabierto y e interesado lógicamente en investigar ya de otra manera eh, pues, eh, las capacidades de esta mujer. Un 100% de aciertos, sí. Hicimos claro. un 100% de aciertos y el científico actuó como tal e incluso midió que, qué es lo que pasaba exactamente por su cerebro en ese momento. Lo que le pidió a la mujer es que durante varias noches se fuera al laboratorio del Instituto de Investigaciones de Stanford para poder eh, precisamente analizar bajo laboratorio realmente ese porcentaje, esos aciertos esas incidencias ¿no? durante varias noches eh, enchufada lógicamente pues a como os podéis imaginar a electrodos como para distinguir los diferentes estados del sueño la vigilia, el momento REM, el semisueño etcétera, pues la tuvieron conectada y estuvieron investigando eh, los resultados realmente fueron sorprendentes porque además midieron diferentes cosas, desde por ejemplo pues eh, se midió el indicador de presión adherido a uno de los ojos con los movimientos rem eh, oculares rápidos que se producen durante la, el momento REM, por ejemplo, para poder ver exactamente qué se estaba produciendo en cada segundo en la cabeza, en el sistema nervioso de esta mujer. Y, como decíamos, lo, realmente los resultados fueron realmente, eh, vamos, impresionantes. ¿No? Cada noche eh, lo que hacían era lo siguiente, la mujer se acostaba Eh, ...abrían un cajón en donde había un libro... ...con un millón de números aleatorios... ...ella elegía una página al azar... ...lanzaba una moneda sobre la misma... ...y se fijaba solo los cinco primeros dígitos... ...ubicados encima de las cifras señalada por la moneda... ...se escribían en un papel... ...se introducían dentro de un recipiente opaco eh, luego la mujer entraba en el cuarto eh, a dormir y eh, la persona que había hecho todo este operativo colocaba este papel en un estante situado a metro ochenta del suelo. Mientras tanto, lógicamente, esta mujer además no dejaban de observarla para poder comprobar que realmente ella no hacía trampas, es decir, que no se levantaba ni miraba el número ni nada. Bueno, pues eh, el primer número con el que se hizo la investigación era el 25.132, ¿Y qué ocurrió? Pues que ante la sorpresa de los eh, científicos, esta mujer al día siguiente dijo el número exacto sin ningún margen de error. Eh, la habían estado observando, no había posibilidad de que se hubiera levantado ni de que supiese el número. Eh, pero esto no ocurrió una vez, ocurrió varias veces. Con lo cual, realmente fue un caso de aquellos que llamó la atención de toda la comunidad científica. Y estamos hablando además de un número de cinco dígitos, es muy difícil de acertar. Ella veía, de alguna forma, en ese viaje estar, pero de alguna forma veía lo que estaba muy por encima de su posición, lo que no estaba al alcance de eh, su corporalidad, de su físico, había algo que estaba viendo ese número y ese número no lo acertó por casualidad, eso está claro. No, no, y de hecho eh, la investigación continúa porque durante los momentos en que ella conseguía tener estas especies de, de viajes eh, astrales, eh, veían que el encefalograma de ella marcaba una actividad cerebral anómala. De hecho, durante la llamada primera fase, que suele dar lugar a la entrada en el sueño y a las primeras experiencias sonídicas, los registros indicaron una ausencia de actividad REM, que es una circunstancia del todo inusual. Pero mmm, vayamos más allá. Por ejemplo, tenemos otro caso que es eh, Stanley Kipler, un profesor de psicología en la Universidad de Seybrook en Oakland, California, que llevó algo, un experimento similar a, a cabo en 1996 en este caso. Este fue con un individuo que aseguraba también eh, poder de practicar esa especie de experiencias extracorpóreas. Y es que durante cuatro noches lo tuvieron en un laboratorio durmiendo en una habitación en la que había nuevamente un estante situado cerca del techo. Nuevamente, en este caso lo que lo que hicieron fue poner en ese estante un, una obra de arte, esperando que el sujeto la describiera al día siguiente. Bueno, por lo visto, cuando se produjo la circunstancia, o cuando él reconoció haber tenido ese viaje astral, hizo una descripción tan precisa de ese dibujo, que realmente no quedó duda ninguna los científicos de que de alguna forma había conseguido salir de su cuerpo y ver aquel, aquel bueno aquella obra de arte, aquel retrato, aquel dibujo. Curiosamente eh, coinciden los esquemas de, ence de encefalogramas de la, de la señora Z con el de este señor durante este proceso. Así que se supone que ocurre algo, una situación anómala en nuestro, en nuestro cerebro que facilita que eso se pueda producir. Y la ciencia, los científicos en este caso, eh, dos grandes científicos en este caso, comprobaron que efectivamente se conocía algún tipo de información que de otra forma no se podía hacer. Esto se ha hecho en algunas ocasiones, los eh, viajes hasta la como les queramos en denominar, pero parecen reales, se ¿eh? pueden ver pero con el... los ojos no, de no. la mente. Hay casos eh, extraordinarios Hay casos, por ejemplo, de personas Porque sabemos que el viaje astral Puede practicarse a veces de forma consciente A veces inconsciente, o sea, es de hecho Una de las teorías que, que Se suele decir es que cuando nosotros, por ejemplo Tenemos la sensación a veces de caída libre Durante sí. el sueño, eso es probablemente Un regreso al cuerpo tras un viaje astral Absolutamente inconsciente Pero bien es cierto que hay personas que aseguran Ser capaces de realizar esos viajes astrales De forma casi planificada y consciente Bueno, pues Hay casos tan curiosos como, por ejemplo, era un señor holandés que se va de viaje a un país que, desde luego, no es el suyo, en el que no había estado nunca, y cuando llega al hotel, el recepcionista lo conoce. De hecho, le dice, hola, ¿qué tal, señor? Lo que sea, ¿cómo ha ido la semana? ¿Cuánto tiempo sin verle? el hombre que se queda de cuadros le dice, yo no le conozco de nada y dice, pero como que no me conoce nada, usted ha venido aquí varias veces diferentes meses al año bueno, pues eh, no solamente le pasó eso con el recepcionista, sino que le pasó con diversas personas de ese entorno que aseguraban que él era un asiduo a ese hotel y que de hecho no era la primera vez que viajaba allí Eh, la explicación, bueno, una de las explicaciones posibles que después de investigar el tema mucha, muchos expertos daban era esa, que él practicara de forma usual viajes astrales inconscientes y que en esos viajes astrales se personificara, pues en este caso, en ese país o en ese lugar donde durante muchos años estaba obsesionado con ir y con visitar. O sea, que en cierta forma también sería algo como eh, buscado por el paciente, ¿no? Eh, un lugar donde él quería haber ido, probablemente. Pero de estos casos así hay varios. Sí, eh, son casos eh, que ocurren de forma eh, voluntaria e involuntaria, pero que ocurren. Y, como decías, eh, Laura, hay varios casos muy bien documentados. Yo os voy a explicar un caso propio, en este caso personal mío. Sí. Eh, a mí, hace años que no me, dio, no me he dado por ahí, pero hace cuando era más joven, sobre todo en la época... De los 20, 30... eh, una época que me interesó mucho todo el tema de los viajes astrales y hice varias varios experimentos con gente conocida eh, de conexión pero consciente o sea de decir a ver voy a intentar conscientemente producir una especie de despegue o de, o, de, o de viaje o llamémoslo como queramos incluso en algún momento puedes llegar a pensar que es simplemente un mecanismo mental eh, en el que, en el que tú mismo te auto, te autometes por decirlo de alguna forma subjetivamente no. Pero, mira, hice un experimento muy curioso con una persona, me la a nombrar porque es una persona que, que, que le tengo confianza de mucho tiempo, eh, Iván Itar. Iván Itar era eh, una de las personas que estaba en la SEP con Pedro Amorós Y yo no le conocía personalmente, había hablado varias veces con él por el chat de la Sape, incluso por teléfono, y nos hicimos muy muy amigos, sobre todo porque él tenía mucho interés también en el tema de aquella época de los viajes astrales. Y él me hizo una propuesta, dice, vamos a hacer un experimento, tú eh, haz un viaje, intenta hacer un viaje astral consciente, no sabes dónde vivo, no sabes nada de mi casa, no sabes nada del lugar, del pueblo o donde sea que, que yo habito, con lo cual es fácil ver si realmente coincide o no coincide bueno y hice todo ese, ese, ese ejercicio siguiendo pues los, todos los paradigmas que te, te describen en libros de cómo practicar un viaje astral. Eh, te digo, siempre hay ese factor que tú en el momento que lo estás practicando de forma consciente piensas que es más imaginación que otra cosa. Pero curiosamente, cuando acabo el proyecto, le llamo por teléfono y me dice a ver, explícame lo que has visto. Y yo le digo lo siguiente, digo, mira, digo, vives en una casa aislada, no es un piso, es una casa aislada, en un pueblo, digo, es un pueblo de, de la zona central eh, de, de España, es decir, tiene que ser pues cerca de Madrid, es un pueblo pequeño, digo, detrás de tu casa, muy cerca, y como una especie de montículo, como con una especie de castillo encima, eh, y le describo la casa. Mira, se queda callado y cuando acaba de hablar me dice lo siguiente, dice, lo único que te has equivocado es que en vez de entrar por la puerta has entrado por la cocina de la casa, por la parte trasera, y dice, pero has descrito todo, a la perfección el pueblo, la casa, todo. Dice, ¿qué posibilidad hay de que esto sea? simplemente subjetivo o que sea casualidad. Bueno, ahí lo dejo, eh, no tengo tampoco una explicación. Hombre, ¿sabes? Lo, lo viste y acertaste en lo que Totalmente. habías visto, con lo cual eh, subjetivo Totalmente. no parece, parece objetivo, no sabemos eh, que, me, que no funciona. Eh, mientras lo estabas diciendo había una cuestión que me estaba pareciendo. Tú, en ese momento, quise, eh, ¿cómo observabas esas cosas? ¿Eran... ¿Eras consciente de tu cuerpo? ¿Volabas? Ver, si cuento, proceso, eran so, ¿Era solo una claro, visión? El proceso lo que, que seguí es el proceso de uno de los muchísimos libros que te hablan de viajes astrales, que durante mucho tiempo estuve practicando, que es el imaginar que interiormente eres un haz de luz, que ese haz de luz va subiendo desde los pies hasta lo que llamaríamos el tercer ojo, es decir, al ojo situado entre los ojos reales, que es una especie pues de, de, de lugar, eh, digamos, mágico por donde se supone que puede entrar y salir energía del cuerpo. Eh, concentrar toda esa energía que visualizas en ese punto y a partir de ahí Eh, canalizarla para que salga para afuera. Yo en ese momento, cuando lo practicaba, digo hace muchos años que no, ya no me ha dado por ahí la verdad, pero sí que es verdad que se producía una situación como de mareo, de pérdida, de semi, de, semi pérdida de consciencia, sin llegar a estar inconsciente, pero sí como si no re, el cuerpo no respondiera, o sea, sí que me sentía como que el cuerpo no respondía, a, a, si en aquel momento intentaba mover la mano o mover algo, el cuerpo no respondía de forma normal, era como estar en un medio trance extraño, Uh, sí que me vi en alguna ocasión desde el techo de la habitación, que es otra de las cosas típicas del viaje astral, pero luego era todo como muy extraño. Es decir, um, la sensación visual era un poco onírica. Era como si yo, lo que te decía, ¿no? la sensación como quizás de estar imaginando. Lo que pasa que luego cuando verificas con la persona que todo lo que claro. has contado no es una imaginación, es cuando dices, ostras, que de imaginación no sé lo que tiene esto, o si realmente lo que he hecho es lo que debería hacer, que es un viaje astral. Así que, con todo el interrogante que pongo encima, porque evidentemente no, no es una prueba de laboratorio, pero sí que digo, y no es la única vez, ¿eh? podría explicar más experiencias de este tipo realizadas con, con conocidos, eh, justamente por tener eso, pues, un feedback de la persona, decir, no, no, lo que me dices es verdad, es, es así... Pero, pero bueno, te digo, no es una prueba de laboratorio, es una prueba personal, pero en la que sí que tengo que decir que algo hay, que no sé, que no sé cómo explicar, sinceramente. Esos eh, viajes hasta la vez, a veces, en muchas ocasiones, eh, la gente los vive de forma eh, involuntaria invitamos a los oyentes a que nos esquivan que lo pongan en Twitter, que sí, lo pongan en redes ¿eh? porque hay muchos más casos de los que creemos, es una bueno, experiencia mucho producen, más democrática de lo que fíjate, pensamos no, no, totalmente, y fíjate además que mucho, que, que estos, estos casos también se producen en los casos de las FM gente que ha estado en experiencias clínicas al borde de la muerte, que se ha visto sobrevolando en el, en el quirófano o que puede, puede explicar cosas eh, que en estado teóricamente de anestesia total eh, hubiera sido incapaz o en coma, hubiera sido incapaz ...capaces de poder verlas... ...y sin embargo te explican... ...desde que ha visto la enfermera... ...poner las gafas en el bolsillo... ...de su chaqueta como cosas de este estilo, y que se han visto sobrevolando, por ejemplo, un quirófano o la habitación en estado de coma o en estado, pues eso, de una FM ¿no? Entonces, bueno, eh, es interesante porque, yo como dices, es una experiencia mucho más democrática de lo que parece, y que seguro que muchas personas, de forma consciente o inconsciente, pueden explicarnos casos y, y seguro que son interesantísimos. Desde luego que sí, que nos escriban, que nos los cuenten, nosotros los escuchamos y atendemos perfectamente a todo lo que nos expliquen y nos digan, por cierto, Laura, Hablando de viajes, eh, otro tipo de viajes, eh, pero es que nos podemos ir a uno de los sitios, a algunos de los sitios más fascinantes del mundo gracias a Prisma. Bueno, en estos momentos tenemos dos opciones activas. Una, eh, quizás es la, primer, bueno, esta es la primera vez que lo organizamos, es diferente completamente al resto, es un, eh, un viaje, entre comillas, de fin de semana, y yo pues, me gusta denominar que en el fondo lo que es, es un escape room, ¿no? Lo que estamos proponiendo a los que quieran apuntarse, y nos quedan muy muy poquitas plazas, ya aviso, porque más es una experiencia de plazas muy limitadas, es un fin de semana en Cantabria, de hecho el último fin de semana de enero, donde estaremos 48 horas inmersos en una historia que hay que resolver por equipo. Y, y hay una historia además que está basada en hechos reales que ocurrieron en el lugar, eh, es una casa rural que nos van a cerrar únicamente para nosotros y donde se van a desarrollar pues toda esa historia pero que no nos olvidemos que es una historia de terror, es decir, es una historia donde ocurrirán cosas que darán un cierto miedo, que pueden haber sobresaltos, pero que hay, como decía, un misterio que resolver y un premio final, lógicamente, para el equipo ganador de este Escape Room que, que celebraremos en Cantabria. Y, y la otra experiencia que tenemos en marcha, no tiene nada que ver con esto, es un viaje al uso, pero hablamos de volver a Transilvania, como bien sabes bueno, el pero primer viaje, a, a, un viaje al uso para el castillo de Drácula entre otros sitios, eh. efectivamente, como bien sabes, el primer viaje que se realizó desde Prisma fue precisamente Transilvania, hicimos toda la parte sur de Transilvania, y, y bueno y después de casi tres años hemos decidido volver a Transilvania. Repetir solo aquellos puntos que no puedes dejar, lógicamente, pero hacer todo el recorrido de la parte norte. Eh, nuevamente, os digo, eh, las plazas están llenando bastante rápidas, sorprendentemente rápidas, así que aquellos que quieren acompañarnos, que no se duerman, eh, porque esto será durante Semana Santa, de hecho, eh, nos iremos a recorrer Transilvania el día 4 de abril, del 4 al 11, salida desde Madrid, y e iremos de acompañantes, pues, Lorenzo Fernández Bueno y servidora. Eh, y recordemos pues eso todas las, tren todas las tierras de del conde Drácula con toda su leyenda, con esos bosques inquietantes donde los hallan con esa tradición y esas leyendas y supersticiones que recorren pues todo ese país que además he de decir que paisajísticamente es precioso, es único Y también tenemos que decir eh, que todos estos en viajes hay una nueva página web, un sitio en donde se puede encontrar toda la información Exacto, hemos decidido eh, precisamente porque cada vez la actividad va más crear una unidad únicamente para el tema de los viajes y las rutas y está todo bajo el epígrafe viajesprisma.com ahí encuentran toda la información de nuestros viajes, rutas y congresos así que ya sabéis, viajesprisma.com y bueno, pues apuntaros ahí está toda la información y todos eh, los datos nos os cuenta aquí en La Rosa de los Vientos eh, como siempre la Presidenta de Prisma Publicaciones en Cosen del Pasado Laura Falcolara Laura, hasta la semana que viene Buenas noches a todos.